directamente pasando al 787 puerto rico nos encontramos ya tú sabes con el dúo del sex o los nenes de blim Blin, como ustedes lo quieran llamar nada más y nada menos que plan b dímelo chenchu Dime con lo que hay blanco, encendido, encendido, el programa, ya tú sabes, escuchándolo, sintonizándolo. Ya tú sabes, aquí en Toca Radio Show, ya tú sabes, también mañana, sábado 6 de marzo, vamos a estar transmitiendo el concierto de Plan B en Club Hosh en Orlando. Así que toda esa gente se dan cita y tienen la cita aquí por alto Radio show. Dígame este, Chencho, ¿qué es lo que la gente puede esperar mañana ahí de ustedes? Bueno, mañana vamos a estar cantando un poquito de las canciones de los nuevo, de lo viejo, encendiendo allí con Puerto Rico parte como la gente sabe, ¿verdad?, hablando, la sentimos bien en familia, vamos a estar cantando todas las canciones, vamos a estar con hey tirando las pistas bien encendido, vamos a estar transmitiendo en vivo, ¿verdad?, por alto calibre show. Ya tú sabes, ya echamos y diplando, ya estamos a ley de nada, ¿verdad?, para pa soltar lo que la producción, la casa de placer, so pleasure. precios. Estamos en los toques finales, estamos en lo que es la carátula, ahora mismo estoy corriendo para allá tirando a a la foto de la carátula y nada, ya tú sabes, siempre la exclusiva por plan, Calibre. Oye, este chencho, eh, ¿verdad? que me puedes decir de lo que es? ¿Verdad? Que se le está dando promoción. Ya estoy viendo a Pina por ahí, que está por ahí como con un poquito, tú azotas también otro poquito por Twitter y que si esto es y lo otro. ¿Qué es lo que hay con la canción de De la ¿Cuándo podemos escucharla? Bueno, la canción de De pues no sabemos si, si la vamos a estar adelante, lo vamos a dar exclusiva ¿verdad? para el disco. Este sí, pina tiró un, un preview, ¿verdad? Un poco, un cortecito de lo que viene pronto para que la gente vea que es real el monte de, de la gueto y plan B. Eh bien buena bien discoteca este, una combinación de voces chévere la pista la hizo el Haze yo creo que la canción Mano, veremos, la decisión? Oye, eso es lo que te quería hablar este... Mira, mira, eh, yo te quería hablar de eso, este, Chencho, porque, ¿verdad? Pues, Juca, como tú dices, primero estaba en el estudio de Pina, luego salió de las manos de Pina del estudio de ustedes y la tiene Don Omar. Al fin y al cabo, ¿con qué ritmo se queda? ¿Con el que hicieron ustedes primero o con el que tiene Don Omar ahora? Bueno, si sinceramente, yo no hago pica. Ninguno de los ritmos lo hice yo. Este, eh, eh, inicialmente, eh, la base la había hecho... Y, y, y, verdad, una base que me gustó mucho, pues pasaron cosas no sé qué y se hizo una base también verdad pero que nada ya, ya tiene la, la pista la, la canción este no no estoy enterado de quién que va a hacer la pista ya la pista de él la tiene ellos la tienen ellos este definitivamente no va a ser la de memo verdad esa no es la que va, la que vamos a usar este pero que tranquilito verdad Hasta que sea la canción un éxito un paro la gente lo está pidiendo y lo importante aquí es complacer al público verdad no que todo salga bien, entiende, y salga a la calle y pase lo que se espera. Oye, cuando tú me dices, ¿verdad?, que ya la canción, pues, la tiene Don Omar, obviamente, entonces, pues, va lo que va a hacer este, para el 2.2 de, 2.0 de Omar, no va a ser para el disco de Plan B. Mira, pues, otra cosa más que estoy pensando en Pina, en el Yo, lo que hice fue, ya, de corte e mío, este, grabar y, pues, yo estaba aquí una chica la Pina negociando eso de, con, con Walter Cohn, ¿verdad?, que es el presidente de la, la Universal. y como te digo cual sea la decisión verdad será respetada y nosotros vamos a dar el apoyo ¿verdad? que si el como con Omar, pues don Omar pues fan entiendes nosotros vamos a estar ahí apoyando con lo que es el video y todo lo que se tiene que ver con la publicidad y si el con nosotros pues también está dispuesto a apoyar con todo lo que es la publicidad o sea, estamos trabajando unidos rafita hablando Tú sabes, óyeme, este, Checho, ¿verdad? El dúo de Plan B, lo están escuchando por aquí, por alto Cali Radio Show. La compañía sigue creciendo. traquín y Ken me dicen ahora que también está unido este Arcángel, que también está unido también Sayon y ¿Cómo se encuentran ustedes, ya tú sabes, al tener a tanta gente, ¿verdad? En el lado de ustedes. Verá, pues cuando yo trabajo, ¿verdad? con Padre Pina o cualquier otro productor, el trabajo pro género, ¿verdad? Porque lo que más que me interesa es que el género siga subiendo, ¿verdad? Porque de esto vivo yo, vivo a los demás compañeros. Y, y cada cosa que toco, o sea, eh, me encargo de que sea un éxito Trabajando siempre con la mano derecha mía, ¿verdad? Gusta. Aquí tengo una preguntita en el chat de, de Chencho, me están preguntando, ¿verdad? No sé si para tu disco o para el disco de Daddy Yankee, pero me dicen, plan B, ¿haría un featuring con Daddy Yankee? Yo me imagino que como tú dices ahora mismo, usted no tiene problema con nadie, ustedes pero ¿vendría algo para el disco de D.Y. Mundial o vendría algo para, para el disco de ustedes? Mira, pues si se va acercamiento ¿verdad? No sé en qué ha quedado, ¿verdad? Nosotros tiraron un cortecito para lo que es el Mundial, ahora mismo pues no sé cuál es el estado, y tenemos buena comunicación yo creo que, que sí, que eso es bastante posible y yo creo que hago esto toda la esquina, ¿sabes? Si ya para autopleche no sería, ¿entiendes? Pero fuese un reload o, o para mundial, lo, lo, lo último que yo me enteré era es que estamos poniendo una cosita ahí para tirar el mundial y pero nada disponible para cantar con todos los compañeros del género que, que yo, sabe activado con su carrera y dispuesto a meterle como es, y tú sabes como yo soy, siempre humilde, y el año pasado grabé casi con todo el mundo, ¿entiendes?, de los que estaban ahí metiéndole, yo no me arrojó con eso, y gracias a Dios logramos hacer lo que queremos hacer, ¿verdad?, un éxito de cada canción, con el gran gringo, tú lo viste, este, con Portio tiramos una, ahora tiramos una con Chiqui Manchimán, que salen han dejado en con los nuevos te lo quiero, o sea, yo no me voy a llevar por eso, yo me voy a llevar por el talento, y, y así se supone que... Esa es así ya tú sabes con esa es la que nos vamos a despedir con la de Jéking y Máximán que bueno ya tú lo acabas de decir que va a salir para esos plechos y bueno y hablando de Baby Rata este Chencho cuando te enteraste de la noticia ha ido a visitarlo eh, sabes algo más o menos ¿Cómo, cómo están las cosas mira es lamentable ¿verdad? lo que le pasó a Baby Rata yo pues no estoy enterado muy bien de exactamente qué fue lo que pasó este me puse triste rápido que me, de, me enteré de la de la noticia la porque es un artista un compañero es un ser humano y, y a mí me entusiasma la cosas que No tendría así que ya está bien, la recuperación y por ahí viene muchas cosas buenas de él y que pasa pues, aquí de mi ser de ellos y esa es lo que cuenta. Bueno, pues ya saben, mañana 6 de marzo, Alto Calibro Verde Show va a estar presentando en vivo y en directo, ya tú sabes, por nuestra red cibernética, el concierto de Plan B y mucha gente, DJ Nelson va a estar llegando, va un montón de gente, ya tú sabes, en Club Hosh, en Orlando, así que tienes que darte cita. Bueno, Chencho, gracias por estar con nosotros, tú sabes, que no sea ni la primera ni la última, como siempre decimos, y presenta entonces aquí la canción que vendría Siendo lo que va a pasar un soplecha con J. King y el máxima. En tu profima canción descríbeme, inspírate. Y un bolerito, sácame, pero cuando esta voz en la cama me dice amarrame, ya tú sabes, Chenchi Mari, plan B, Jimán. Son sus plecho con mi zoom, ¿ok? Les damos la bienvenida a la casa del placer. Vina y en la pista, el que sigue matándolo. J-Kindy, el Máximal ¿Con quién? Nosotros <risa> Oye, y para los que piden perreo Se los estamos dando y en la pista <risa> hey, hey, hey. El mismo de siempre Y con esta